Bueno, bueno, no, ¿Cómo están? ¿Cómo están? n i é n es Javier? Bien enamorado, viejo. ¿No echamos una? No echamos una, compadre. Quiero disfrutarte de mi sacada. Quiero saborearte toda completa, comprar todo el tiempo que sea necesario. Y que ese momento se quede grabado en mí para siempre. Qué hermosa experiencia tenerte a mi lado. Salud, muchachos, salud. Salud, salud, raza. Entre más t e m i r o yo más me convenzo que estando a tu lado me siento completo, eres b r i s a f r e s c a 私の家族なたの 全がとてもいいでた Cuando estás conmigo y con tus caricias me quitas el frío, y no es coincidencia que te quiera tanto, tú me das motivos para amarte a diario. Cuando estás cerquita, quisiera que el tiempo corriera despacio. Quiero disfrutarte de pies a cabeza, quiero saborearte todita completa. すみません。